Ezequiel capítulo veinticinco. Profecía contra Amón, versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, o í d palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, Por cuanto dijiste, Hea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus c e m e n t e r a s y beberán tu leche. y pondré a r a b á por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada, Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Profecía contra Moab. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab, desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de b e t j e s i m o t b a a l m e ó n y k i r i a t h a i m a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Profecía contra Edom Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré, desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira. Y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Profecía contra los filisteos. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo destruyendo por antiguas enemistades, Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los ereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas, con represiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza con ellos.